Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. Ha Mim Ain Sin Kaf. Del mismo modo que Allah, el Poderoso, el Sabio, te revela el Corán, oh Muhammad. Reveló escrituras sagradas a quienes te precedieron. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y Él es el excelso, el más grande. A punto están los cielos de rasgarse de arriba a abajo, uno tras otro, ante la grandeza y la majestad de Allah. Y los ángeles glorifican a su Señor con alabanzas y piden perdón por los creyentes que están en la tierra. Ciertamente, Allah es el indulgente, el misericordioso. Y quienes toman a otros como protectores fuera de Allah, que sepan que él registra todo lo que hacen y que tú, oh Muhammad, no eres responsable de sus acciones. Y así es como te hemos revelado un Corán claro en lengua árabe, para que adviertas a los habitantes de la Meca. Y de sus alrededores acerca del día Que llegará sin duda En que serán reunidos para comparecer ante su Señor Un grupo entrará en el paraíso Y otro en el fuego abrazador Y si Allah hubiese querido Habría hecho de los hombres una única comunidad Con una misma religión El Islam El Islam No obstante, admite en su misericordia a quien quiere. Y los injustos que niegan la verdad no tendrán quien los proteja o auxilie. ¿O acaso han tomado a otros como protectores fuera de Allah? No obstante, Allah es el único protector. Él resucita a los muertos y es todopoderoso. Y si discrepan sobre algún asunto, remítanlo a la decisión de Allah. Ese es Allah, mi Señor. En Él deposito mi confianza, y a Él me dirijo en todos mis asuntos. Él es quien creó los cielos y la tierra de la nada. Ha creado para ustedes esposas de su misma especie, y para los animales de rebaño, ha creado para ustedes esposas de su misma especie. Parejas de su misma especie. Así es como los crea y multiplica. No hay nada ni nadie parecido a Él, ni en su naturaleza, ni en sus características, ni en sus acciones. Y Él oye y ve todas las cosas. A Él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra. Concede provisión abundante a quien quiere. A Él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra y se la restringe a quien quiere él es el omnisciente y sabe lo que más le conviene a sus siervos en materia de religión les ha sido legislado lo mismo que le fue ordenado a noé y que te ha sido revelado a ti oh muhammad lo que fue ordenado a abraham a moises y a jesús que cumplan firmemente los preceptos de la religión y que no se dividan en ella. A los idólatras de tu pueblo les resulta muy difícil aquello a lo que los invitas, la unicidad de Allah. Y Allah elige para que acepte su religión a quien quiere de entre sus siervos y guía hacia él a quien se arrepiente y lo obedece. Y los seguidores de las otras religiones no se dividieron y separaron hasta después de haber tenido conocimiento de la verdad por su intransigencia y por envidias entre ellos y si no hubiese sido porque tu señor decretó retrasarles el castigo hasta un plazo fijado el día de la resurrección ya habrían sido juzgados y castigados y quienes después heredaron las escrituras Las generaciones posteriores de los judíos y de los cristianos tienen serias dudas sobre él, el Corán. Invítalos, pues, a la religión de Allah y mantente firme en el cumplimiento de sus preceptos como se te ordena, oh Muhammad. No sigas los deseos de quienes rechazan la verdad y diles: "Creen en los libros que Allah ha revelado y se me ha ordenado ser justo al juzgar entre ustedes Allah es nuestro señor y el señor de ustedes nosotros obtendremos la consecuencia de nuestras acciones y ustedes obtendrán las consecuencias de las suyas no hay lugar para la discusión entre nosotros una vez se ha evidenciado la verdad Allah no se reunirá a todos y a él es nuestro retorno el día de la resurrección y a quienes discuten con los creyentes sobre la religión de Ahola pretendiendo extraviarlos después de que estos la hayan aceptado de nada le servirá sus argumentos ante Ahola incurrirán en su ira y tendrán un severo castigo Allah es quien ha revelado el libro el Corán con la verdad y con preceptos llenos de justicia. Y puede que la hora esté ya cerca. Quienes no crean en ella, quieren su pronta llegada. Mas quienes creen la temen y saben que es cierta. Realmente, quienes discuten sobre la hora están extraviados y muy lejos de la verdad. Alá es benévolo con sus siervos y otorga sustento a quien quiere. Y Él es el fuerte y poderoso. Quien quiera la recompensa de la otra vida, la obtendrá multiplicada con creces. Y quien quiera solamente los bienes de esta vida mundanal, los obtendrá y no tendrá su recompensa en la vida eterna. ¿O acaso los idólatras perdonarán? tienen otras divinidades que han establecido para ellos una religión que Allah no ha autorizado. Si no hubiese sido por lo que Allah decretó acerca de retrasarles el castigo hasta el día de la resurrección, ya habrían sido juzgados y castigados. Y los injustos que niegan la verdad tendrán un castigo doloroso el día de la resurrección. Verás a los injustos aterrorizados por lo que cometieron en la vida mundanal, y el castigo se abatirá sobre ellos. Y quienes hayan creído y actuado con rectitud, disfrutarán de los mejores jardines del paraíso. Allí tendrán todo lo que deseen junto a su Señor. Ese es el gran favor. Tal es la buena noticia que Allah anuncia a sus siervos creyentes y a sus siervos creyentes que obran con rectitud. Di a tu pueblo, oh Muhammad, no les pido ninguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje de Allah. Solo les pido que me respeten y no entorpezcan mi exhortación por los lazos de parentesco que me unen a ustedes. Y quien realice una buena acción verá su recompensa aumentada ciertamente alá es indulgente y agradecido o acaso dicen que el profeta inventa mentira sobre alá si alá quisiera sellaría tu corazón oh muhammad haciendo que olvidaras lo que te ha sido revelado si fuera verdad lo que dicen mas alá hace que la falsedad desaparezca y reafirma la verdad con sus palabras. Él conoce bien lo que encierran los corazones. Él es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos. Perdona sus pecados y sabe lo que hacen. Él responde las súplicas de quienes creen y actúan con rectitud e incrementa sobre ellos su favor. Y quienes rechazan la verdad tendrán un severo castigo y si a él concediese a sus siervos un sustento excesivo cometerían excesos en la tierra y la corromperían mas concede lo que quiere con mesura ciertamente él está informado de la situación de sus siervos y ve lo que hacen él es quien hace descender la lluvia cuando sus siervos han perdido toda esperanza y esparce su misericordia y él es quien cuida y protege su creación y es digno de toda alabanza y entre las pruebas de su poder está la creación de los cielos y de la tierra y la de todas las criaturas que ha diseminado en ellos y tiene el poder de reunirlas a todas cuando quiera el día de la resurrección y las desgracias que les sobrevienen se deben a los pecados que ustedes mismos cometen y muchos son los que perdona y no podrán escapar de Allah en la tierra y no tendrán fuera de Allah quien los proteja o los auxilie y entre las pruebas de su poder están las embarcaciones grandes como montañas que navegan en el mar si Allah quisiera haría que el viento dejara de soplar y las embarcaciones permanecerían inmóviles sobre su superficie en verdad en esto hay motivos de reflexión para quienes son pacientes ante las adversidades y agradecidos o podría serlas naufragar por los pecados que han cometido quienes navegan en ellas y mucho es ello que aola perdona y así sabrían quienes discuten las pruebas de nuestro poder y de nuestra unicidad que no pueden huir del castigo de Allah todo lo que se les ha concedido en esta vida no son más que placeres efímeros pero lo que Allah tiene reservado en la otra vida es mejor y más duradero para quienes creen y depositan en él su confianza y para quienes evitan los pecados más graves y las acciones inmorales y perdonan aun estando enojados Y para quienes responden a la llamada de su Señor, realizan el salat, consultan entre ellos los asuntos importantes que les conciernen, y dan en caridad de lo que les hemos concedido. Y para quienes, tras sufrir una injusticia, se defienden sin transgredir los límites que Allah ha establecido. Y el castigo que una mala acción merece es una acción similar en respuesta. Pero quien perdone al ofensor y se reconcilie con él, encontrará su recompensa en Allah. Ciertamente, él no ama a los injustos. Y quienes se defiendan ante una injusticia, no serán castigados por ello. Quienes sí serán castigados, son quienes opriman a los hombres y cometan abusos en la tierra sin justificación alguna. ¿Por qué? esos recibirán un castigo doloroso. Y el ser paciente ante una ofensa y perdonar aun pidiendo pedir que se aplique la ley en contra del agresor es una virtud que requiere de gran determinación y entereza. Y aquel a quien Allah extravíe por rechazar la verdad no tendrá ningún protector fuera de él. Y verás decir a los injustos cuando vean el castigo. No hay ninguna posibilidad de regresar a la vida terrenal para actuar esta vez con rectitud. Y verás cómo serán expuestos al fuego, sumisos y humillados, mientras miran de reojo. Y los creyentes dirán, los verdaderos perdedores serán son quienes han causado su propia perdición y la de sus familias el día de la resurrección realmente los injustos sufrirán un suplicio perpetuo y no tendrán ningún protector que los auxilie fuera de Jehová y aquel a quien Jehová extravié por rechazar la verdad no hallará la manera de guiarse respondan a la llamada de su señor Antes de que llegue el día inevitable, el día de la resurrección. Ese día no tendrán dónde resguardarse ni podrán negar nada de lo que hayan cometido. Y si se alejan de la verdad, debes saber, oh Muhammad, que no te enviamos a ellos en calidad de guardián. A ti solo te corresponde transmitirles el mensaje. Y si agradeciamos al hombre con un favor como misericordia nuestra, se alegrará. Mas si le sobreviene una desgracia como consecuencia de sus propias acciones, se vuelve ingrato. A él pertenece el dominio absoluto de los cielos y de la tierra. Él crea lo que quiere. Concede a quien quiere únicamente hijas y a quien quiere únicamente hijos varones o bien concede a su vez hijas e hijos a quien desea y hace estéril a quien quiere ciertamente él es el omnisciente sabe lo que más le conviene al hombre y poderoso alá no habla directamente a ningún ser humano salvo por inspiración o tras un velo o bien envía a un ángel que, por orden suya, le revela lo que él quiere. Realmente, él es el excelso y sabio. Y del mismo modo que concedimos nuestra revelación a profetas anteriores a ti, oh Muhammad, te hemos revelado un Corán que vivifica los corazones y las almas. No tenías conocimientos de los preceptos de las Escrituras anteriores, ni de los detalles de la fe. Mas hemos hecho del Corán una luz con la que guiamos a quien queremos de entre nuestros siervos. Y tú, oh Muhammad, guías realmente a los hombres hacia el camino recto, hacia el camino de Allah, a quien pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra ciertamente todos los asuntos retornarán a alá para que decida sobre ellos